Buenas tardes, desde el Centro de Noticias de Transporte Informa del Ministerio de Transportes presentamos el boletín de la hora correspondiente a hoy miércoles 8 de agosto. La principal noticia de la jornada ocurre en tránsito aéreo, luego que en horas de la mañana Aeropuerto El Tepoal de Puerto Montt permaneciera temporalmente cerrado para operaciones debido a la existencia de niebla en pista y visibilidad bajo el mínimo meteorológico. Debido a lo anterior, 9 vuelos permanecen retrasados hasta el momento. Se recomienda a los pasajeros afectados tomar contacto con su aerolínea respectiva. Del mismo modo, Aeródromo Cañal Bajo Nozorno también se mantuvo temporalmente cerrado para operaciones debido a baja visibilidad por niebla. Por este motivo, se reporta el retraso de vuelo LAN 051-Santiago-Osorno de las 11.35 horas. Respecto al estado de carreteras, Ruta 5-Río Bueno-Portomón, informamos que la ruta presenta buenas condiciones de visibilidad en todo el tramo. Además de encostamiento por trabajos en los kilómetros 996, sector Yenquíhuo Norte y 1006, sector Puerto Barasur, los trabajos se prolongarán hasta las 17 horas. En estado de puertos, comunicamos que a esta hora la totalidad de los puertos de la región de Los Lagos se encuentran abiertos para todo tipo de embarcaciones debido a condiciones normales de tiempo. Eso fue el reporte de Transporte Informa, un programa del gobierno de Chile. Para más información está disponible en nuestro Twitter, arroba TTE Informa, además de nuestro Facebook y sitio web www.transportoinforma.cl. Buenas tardes.